Ideas de Negocio, el podcast. Episodio 13. ¡Felicitations! El portal de las felicitaciones personalizadas. Muy buenos días y bienvenidos a Ideas de Negocio, el podcast. El podcast que te puede dar todo lo que quieres en la vida. Si todo lo que quieres en la vida son ideas para montar tu nuevo negocio. En ese caso te podemos dar todo lo que quieras porque ya tenemos 14 capítulos o 13, no sé, acabo de decirlo pero no me acuerdo cuál es. Y ya me siento con la autoridad suficiente para decir que este es un blog, un podcast, un, una base de datos de ideas de negocio que lo pueden petar. Lo pueden petar como lo petó bosco soler con eh, sin aula puntocom la idea de la que o sea era una idea completamente suya pero que la idea ya la barajamos y la hablamos y la discutimos aquí porque es una idea que, que la verdad está muy de, o sea, yo creo que está muy demandada y muy solicitada que es el crear valoraciones de, de cursos bueno eh, una vez dicho esto y he dejado claro que aportamos muchísimo valor, o sea, tanto valor que no sé cómo no nos está lloviendo el dinero ahora mismo empezamos con el tema de la semana, el tema de la semana que básicamente viene siendo cómo fue mi semana y mi semana ahora está siendo muy relajada por eso estoy tan contento, tan feliz, tan pletórico y puedo permitirme hacer tantas bromas porque he dejado clientes que no podía abarcar. ¿Por qué? Porque tenía unos clientes que si bien me daban eh, pues una relativa tranquilidad económica a final de mes, también me quitaban mucho tiempo y me impedían desarrollar proyectos más personales o incluso pues tener más tiempo para mí. Entonces, barajé, que esa era la mejor opción. <risa> ya lo hablé con Nuria en el hace unos capítulos y si vais para atrás, le comenté que, jo, que creo que también si estamos siempre acelerados y si no tenemos nunca tiempo para nada, que también quizás estamos haciendo algo mal. Y, y entonces a raíz de darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, busqué dónde estaba mi fallo y me di cuenta de, de que era ese, de que estaba abarcando igual más de lo que de lo que podía hacer. Entonces bueno, ahora mismo estoy en, en mareas misteriosas, ¿no? Como diría Jack Sparrow, eh, viendo a ver qué es lo que va a venir ahora, porque claro, se pues han caído clientes, tienen que entrar otros que pueda abarcar y, y que sea de otra manera la, la gestión que se realice, ¿no? Entonces, bueno, mi semana muy bien. La estoy dedicando también a a, pues a centrarme en los clientes con los que estoy y en mis proyectos y al mismo tiempo a formarme porque es algo que me encanta. El hacer cursos me encanta. Esta semana estuve haciendo un curso de link building de Guillermo que me está pareciendo muy chulo. Hice el curso de los platós que hizo Francesc en Viademia. También me pareció muy chulo y de hecho estoy por pillarme unos LED porque me parece muy guay el efecto que hace para los vídeos, ya he visto que lo utilizan como todos los gamers, entonces igual voy a descontextualizarlo un poco, no sé si en el si en el mundo marketer tiene tiene hay este tipo de setups porque creo que Romu no lo utiliza, boludo, tampoco y tampoco sigo mucho más, entonces tampoco puedo. A José Pascual creo que sí que los utiliza. Creo que él sí que los utilizaba y quedan muy guay. Pero bueno, Eh, y, y me suena que hice otro curso más Ah sí, hice también el curso de reservas de boluda Que ya lo había hecho pero tenía que refrescar algunos conceptos Porque estaba haciendo la web del Room Escape de un amigo Que va a abrir en, en Gijón Y tenía que tenía que hacerle el sistema de reservas La pasada de pago y toda la historia Y, y aunque ya lo hizo una vez Y ahora pues claro, ahora es simplemente tuve que darle un repasillo Pero, eh, joder, la verdad es que lo de, lo de boluda siempre lo hablamos, pero es que está muy bien que tengas ahí esa, esa base de datos porque siempre, igual cosas sencillas o, o, o cosas mmm, iniciales, pero de cosas muy concretas, pues eh, es, al final es como una biblioteca, como una base de datos. Eh, justo en el podcast de hoy habla de... <ríe> él hizo menciona como el boluda de los carniceros, el boluda de los jardineros, claro, porque lo que está haciendo él realmente se puede aplicar a... A más campos, a más sectores Así que, bueno Pues con estas reflexiones Y, y con este cacho de, de mi vida Os dejo y procedo a la idea de negocio Felicitations Felicitations, como os podréis dar cuenta La idea mmm, no, O sea, lo que es el título El nombre, no me he rayado mucho Para, para ponérselo, ¿vale? Mm, porque tampoco tenía tiempo Porque muchas veces me centro en pensar la idea Y se me olvida el ponerle nombre Pero bueno, la idea es un eh, marketplace, eh, sí, una especie de marketplace de felicitaciones personalizadas. ¿A qué viene esto? Viene que el otro día estaba en la cafetería con mi chica y dije, joder, pues eh, casi te regalo para, para nuestro aniversario, digo, voy con el cantante este que tanto te gusta y le pido que te felicite el cumpleaños. Y, y me pareció como un regalo muy original ¿no? el, el, el, Así demuestras un poco pues que sabes la, la música que le gusta Que sabes los artistas que le gustan los Y además tienes un de, el detalle de joder De a ver como me lo curro para, para que alguien conocido, famosete Que igual no está al alcance de todo el mundo Pues te haga una felicitación a ti O sea, creo que es un regalo muy original Entonces, eh, fue decirlo y decir Coño, aquí veo negocio Y entonces, bueno, se me ocurrió esa idea Y lo primero que hice fue coger el móvil y mirar si ya existía, y efectivamente ya existe, ¿vale? Eh, vi que ya hay un marketplace de personal, de invitaciones, de felicitaciones, invitaciones, no recuerdo, personalizadas. Y entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Es decir, ¿vale? Pues sí, ¿cómo podemos cambiar esto, mejorar esto? Y dije, bueno, pues vamos a lo básico, ¿no? A, a, a la especialización, es decir, bueno, podríamos se podría centrar la idea, ¿no? En, no solo eh, en una felicitación o ¿no? en tal, sino eh, agruparlo por temáticas. Si es un proyecto que, que vas a hacer tú solo pues no puedes abarcar todo el mundo del famoseo. Tendrás que decir, oye, pues yo eh, los cantantes indie, pues yo los cantantes flamencos. O sea, no sé cómo decirte. Creo que sea, eh, que ahora mismo sería podría ser una buena idea de negocio para un nicho muy concreto. O incluso para decir, pues unas felicitaciones de youtubers, felicitaciones de, yo qué sé, de algún sector concreto, ¿vale? <risa> Imagínate, felicitaciones de marketers. Tienes a Boluda felicitándote, a Roger, a Francesc, a, a Romu, a... Siempre estoy reutilizando los mismos, pero es que tampoco conozco mucho más en el, en el ambiente marketer Pero bueno, entonces un poco la idea sería esa, ¿vale? Pues tú haces un pago, la persona lo recibe y acepta o no acepta el pedido. Y entonces eh, ya está. Se graba, te lo manda y tienes felicitación. Ese sería el servicio Basic, ¿vale? Pues de ahí puede, pueden derivar muchos. Pues que haya un servicio estándar por menos precio, un servicio cada vez más personalizado... Por, eh, por otro precio Incluso, fíjate, se me está ocurriendo ahora mismo Que si fueran músicos, por ejemplo Pues podría ser eh, que te toque una canción la, Tu canción favorita solo para ti O sea, bueno, o sea, lo grabaría en vídeo Y te lo mandaría solo para ti Eso, O sea, como que tú tuvieras lo, el, el derecho De saber que esa, esa interpretación En concreto de esa canción no se va a publicar En otro sitio No sé, me parece un, un regalillo original eh, ¿El problema? Bueno, pues el problema Es no tanto el montar la plataforma La plataforma no creo que que sea muy compleja, creo que supongo que con, con un, un WordPress y unos plugins se puede llevar a cabo, el problema lo veo, en, claro, en contactar con, con este nicho de gente, ¿vale? Creo que es un negocio que está bien si eres el pequeño Nicolás de ese sector en concreto en el que te quieras enfocar, quiero decir, si yo qué sé, si eres el primo de Leiva y, y te ha a todos los eh, cantantes de, de su estilo musical y, y dices, oye, mira, ¿qué os parece si tal y cual? Vale, pues entonces sí Pero si eres una persona que parte de la nada, de que no tiene contactos y que no sabría acercarse a ese tipo de personas, pues es más complicado, ¿vale? Entonces, pues volvemos a lo de siempre, es muy nicho, eh, pero bueno, al final yo creo que además cuanto más nichos sean, si, si tiene demanda, pues puede ser muy... muy Puede funcionar bastante bien, ¿vale? Eh, la manera de moverlo, pues bueno, me parece lo mismo, lo de siempre, ¿no? Que con no me parece un negocio... Bueno, igual sí. yo Estaba pensando que igual no para AdWords, pero si pones felicitaciones personalizadas habría que ver el volumen de búsquedas que tiene, pero podría atacarse por AdWords, creo. Y por Facebook e Instagram, sobre todo, si, si a los mismos artistas que tengas ahí en, en la plataforma... Te graban un mini vídeo y tal para el anuncio Pues como felicidades, felicidades, felicidades Un poco como la canción No sé si habéis escuchado la canción de Sidon y de Fantástico Que es una canción en la que aparecen como 20 o 30 colaboraciones Pues algo así como anunciando la, la plataforma Podría estar bastante guay Y yo creo que se podría viralizar De hecho la viralización sería eh, Yo creo que el, el mejor arranque que podría tener este proyecto Así que bueno eh, Resumiendo Un marketplace de invitaciones No, de felicitaciones eh, De gente famosa de un sector muy concreto. Así que Nuria, te dejo aquí la idea de negocio, todo tuyo. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van estos días? Uh, bueno, pues por mi lado un poco de locura, la verdad. Las Navidades eh, yo creo que es el mes menos productivo de, de todos. Ahí uh, esta semana, sobre todo en especial es que ha sido, vamos, una locura absoluta, porque bueno, pues he tenido tutorías en, los, en el colegio de las niñas actuaciones de navidad en fin mil cosas que han hecho que, que bueno pues que no, que no pueda sacar adelante el trabajo o sea así de sencillo y, y bueno y eso también añadido a que la semana que viene es más corta que se mete el fin de semana que la gente está más o menos toda igual y por lo tanto no puedes avanzar muchas veces el trabajo porque bueno pues porque la gente está en la misma situación que tú y dependes de los demás y no te dan Eh, tu parte del trabajo, bueno, bueno, bueno, o sea, locura, locura, de verdad, una semana de locura, de hecho, yo creo, Luis, que eh, lo dejamos aquí, día 21 de diciembre, y lo retomamos a la vuelta de, eh, de las vacaciones, porque, bueno, ya, ya te digo que para mí va a ser bastante complicado grabar, Y yo creo que así, de esa manera, bueno, pues descansamos. A los oyentes, oyentes también seguro que querrán descansar, querrán estar en familia. Así que, bueno, si te parece, hacemos eso. ¿De acuerdo? Y luego también te propongo, Luis, que eh, volvamos a grabar juntos, ¿no? Yo creo que ahora ya la gente que me sigue en mi propio podcast sabe que ya no estoy con Greta, que Greta ya va a la guardia. Y, bueno, pues eso significa que tengo más flexibilidad horaria y bueno, pues yo creo que nos podemos más o menos adaptar para que tú puedas grabar en un momento en el que el sonido sea bueno, como querías, y bueno pues que a mí me cuadre por el tema del core de las niñas. Así que, y nada, pues eh, paso directamente a analizar la idea de negocio de hoy, me parece bastante buena idea, eh, al final es, es una idea novedosa, es un regalo novedoso, algo que llama la atención, Y, bueno, pues, eh, siempre hace ilusión, ¿no? Mm, algo original, ¿no? Y en este caso, pues, es eso. Es un regalo muy original. De hecho, me recuerda mucho a un regalo que le hecho yo a mis hijas ahora estos días y que eh, fue directamente un caso de éxito de eh, los que propone Joan Boluda eh, los martes, creo que es... No, los martes es idea de negocio miércoles. Sí, porque es el Perry Mason, ¿no? Yo creo que sí. Y era el tema de las cartas encantadas. Bueno, me encantó, diré, valga la redundancia, y, bueno, pues eh, le compré o le encargué una carta de Papá Noel para cada una de las niñas. Y la verdad es que, bueno la, bueno, la pequeña ni se enteró de qué va el rollo, ¿no? Normal, es que muy chiquinina. Pero la mayor, fíjate que todavía ya, bueno, tiene cuatro años y sí que se quedaba así un poco como sorprendida. Ella entiende ya todo, ¿no? Pero se quedaba un poco como sorprendida, como que no sabía qué decir, como que, no sé, se quedaba ahí un poco, pero yo creo que le ha gustado y además es, es una idea chula ¿no? y bonita. Y además que lo puedes hacer de forma continuada, quiero decir, porque, bueno, pues al año que viene, oye, ¿te acuerdas que el año que viene te escribir una carta y no sé qué y no sé cuánto? O sea, en ese sentido... Me parece muy buena idea de negocio y como digo, bastante original. El problema que yo encuentro en esta idea que tú propones, que es con un influencer y tal y como lo ponías, proponías para un regalo para tu chica, ¿no? um, con un cantante y demás, el problema que yo encuentro eh, aquí es que um, no es una estrategia win-win, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto, al que le regalan en Flipa le va a encantar, pero el influencer, depende del eh, grado de influencia que tenga ¿no? o depende de la persona que sea, es muy posible que no esté de acuerdo en hacer esto. ¿no? Vamos a poner un ejemplo eh, bueno, pues de, de una persona bastante conocida. ¿no? Por ejemplo, Bisbal. Yo creo que Bisbal no estaría dispuesto a hacer esto porque es muy poco escalable. de acuerdo? Y eso va a suponer que que eh, bueno, pues tenga que eh, hacer varios, que el precio además, o, sin, o una de dos, o el precio es bajo, por lo tanto no le va a interesar, o para que le interese el precio va a tener que ser muy, muy, muy alto e incluso podría ser casi desorbitado para ser un regalo de cumpleaños, ¿vale? ¿Y es poco escalable? Pues por esto que comentas, porque tiene que tener cosas personalizadas, ¿no? O sea, tiene que tener unas variables que sean personalizadas, todo lo demás puede ser más o menos igual para todo el mundo, ¿no? Pero aquí viene el problema. El problema es que si vamos a hacer un vídeo, los vídeos son muy poco personalizables a nivel de variables. Porque el ejemplo que ponían, por ejemplo, eh, antes, eh, la carta de Papá Noel de las niñas, es una carta. Y la carta sí le puedes incluir variables, y según esas variables se genera un texto. de acuerdo Y ese texto bueno pues eh, es igual para todo el mundo, lo que pasa es que lo único que cambias es... Por ejemplo, el nombre, el año pasado te regalé el regalo, eh, me gusta mucho cuando te veo, lo que sea. vale eso son es cosas que hacen ¿no? en, en esto de las cartas encantadas. Pero en un vídeo eso supone una maqueteación bastante grande, yo creo. Y además, um, claro, no, no se puede hacer siempre porque... Bueno, se podría cantar una canción, es, final, es como ver una canción de Bisbal en YouTube y al final del vídeo que diga, felicidades Paula, eh, que espero que cumpla mucho más y tal. Pero ese trocito de vídeo quizá para él no sea escalable, porque el coste de oportunidad que tiene un influencer, un cantante y demás, pues es bastante alto, ¿no? Entonces, quizá si nos vamos al tema del nicho, ¿de acuerdo?, Eh, sería más fácil porque en, en un nicho, pues, eh, es posible que el coste de oportunidad no sea tan alto como a nivel genérico, estoy hablando de cantantes, ¿vale? Por ejemplo, tú hablabas de irte a, a un sector de la música concreto, flamenco, ¿vale? Bueno, pues, dentro del flamenco quizá el caché no sea tan alto, pero estoy hablando quizá porque también hay cachés muy altos, ¿vale? Y volvemos al mismo problema, coste de oportunidad, ¿vale? Entonces, lo que se me ocurre es una alternativa, que no dependa de una persona conocida, sino que sea una felicitación personalizada, pero que tenga otro tipo de recurso, ¿de acuerdo? Hace años, ahora como pues, como siete años o así, se llevaba mucho el tema de regalar desayunos. Entonces tú cogías, a, bueno, pues ibas a la página web y había como una especie de tienda o o una posibilidad de incorporar en una cesta determinados elementos que iban a formar parte de un desayuno. Yo pues no sé, había un salado, desayuno dulce, café, no sé qué, no sé cuánto y te ponían pues un depende de a quién se lo fueras a regalar, si se lo regalas a un niño, pues un osito de peluche, si se lo regalas a una mujer, pues ponían, yo qué sé, no sé. Eh, eh, la verdad es que era un poco eh sesgado, pero bueno, el caso es que ahí estaba el detalle, ¿no? Y te lo llevaban a casa el día y a la hora que tú quisieras, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues era una felicitación, ¿no? Una forma de felicitar. Es como el ramo, el típico ramo de rosas que te llega a casa de toda la vida, ¿no? Bueno, pues podría hacerse parecido, ¿de acuerdo? Eh, incorporando cualquier otro elemento, que, tenga que, que pueda ser algo que sea escalable, o sea, la característica tiene que ser esa, que sea escalable, que no suponga coste de oportunidad muy alto para otra persona y que, por supuesto, haga ilusión ¿no? a quien le toca. Yo creo que eso mmm, es eh, lo más importante. ¿no? Así que, bueno, pues hasta aquí este episodio de hoy. Um, no sé cómo lo ves, eh, Luis. Bueno, si sí, no, ya lo comentaremos en los próximos episodios. Yo creo que ya va a poder ser esto un poquito más una conversación. Y eh, bueno, pues desear a la audiencia eh, un feliz año, eh, unas felices pascuas, que se cumplan vuestros objetivos, recordad que son días de plantearse objetivos en los negocios, bueno pues eh, que todos esos objetivos que nos pongamos de cara al 2019 se cumplan y que los que no se cumplan que analicemos por qué no se han cumplido, ¿de acuerdo? Así que nada más, un abrazo enorme y hasta la próxima, chao. Thank you.